Y Paris le descubrió un mundo lleno de sentimientos ocultos y totalmente ajenos a ella. Pero el flechazo con Paris lo contaremos la semana que viene. Él fue el único hombre que supo despertar el corazón atormentado de la bella Elena. Por ser igual y tan distinta todas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 Y te embellece, te envilece y me deshace.